ピンポーン Ya sabes que no me verás nunca sobre el suelo. Bajo la tierra construyendo yo mi secuela. Tengo la calle porque también tengo la escuela. A cada paso que voy dando estoy seguro de que mi esencia no me deja. Esto que ahora, ahora siempre pesa en la conciencia de cualquiera. Tremendo lío, tremenda fiera. En v e e creer que importa si mi letra no es mensajera. Igual en mi rap yo d o c a r a por mi gente chilena, tu f a c a es m i h a m b r e que se sepa Estás en la dimensión desconocida, estás de día cochina que la familia nunca duda de su pandilla FP crea la familia, nunca se fue, estuvo guardada en la táctica del underground fly Si queréis p u n a i s si queréis t a s a i s estamos claros que siempre estamos Ahora con más fuerza te golpeamos, te atacamos Pa' que entendáis que somos los mimos Con sabiduría le das cargada en i d a buscando la salida de la maldita hipocresía que decía que crecía en realidad lo único que hacía Se h un día y llegó el día de la feliz pandilla corran, huyan del compás, d e bajo tierra mi f a q u i n le m a t a n hasta que duela fumar rayando, m a r j a l a r r a b i a r hasta dejarlo con secuela con secuela en la feliz pandilla crea esta en es la acera esta en es la acera esta en es la acera en la feliz pandilla á タンラ ACERA e s t á ラ」「スタ ACERA